There's a murderer at the matinee There are dead men in the aisles The patrons and the actors to our If the show is through Silent looks to with the queue, At the close of Masha's smiles. At last in 1998 show The tods on, no one ever sings The curfew-cross line The comedy divine The bulging eyes of puppets String by a screen Muy buenas noches a todo el mundo, muy buenas noches a toda la gente que te ahora mismo sintiendo Radio Cuca, Radio Cucaracha, la Radio Libre Duvíeu. Está sintonizando esta emisora en el 107.3 de la frecuencia modulada en la ciudad de Uvieu, capital del Principado de Asturias, provincia integrante del reino de España, ¿Eh? un reino que está pasando por complicaciones, una situación de ingobernabilidad, oh cielos. O también a lo mejor te sintiendo Radio QK a través de la nueva emisión digital www.radioqk.org. Eso podéis estar sintiéndolo en un sitio con problemas de gobernabilidad, en otro que no los tenga. En ese ya podéis estar sintiéndolo en cualquier parte del mundo, siempre que tenga una conexión a Internet. haya wifi ¿eh? se ella por cable por la del CL o por wifi ¿eh? que ahora por lo visto yo creo que se iba al wifi de ¿eh? una de las modalidades eh, tecnológicas a las que yo no llegué todavía pero ya sabéis que yo soy un hombre totalmente desactualizado totalmente desactualizado ¿eh? Y por cierto, ¿eh? por cierto, si bien este programa, ya lo sabéis perfectamente, los que teáis de sentirlo, no es un programa de actualidad, ¿eh? no siendo unas veces que sí lle de actualidad, ¿eh? Eh, porque me da a mí por comentar de alguna cuestión de actualidad y entonces esos días de hecho de, de ser un programa que no es de actualidad para convertirse en un programa que sí lle de actualidad, ¿eh? Bueno, pues hoy hoy tengo ganas de comentar una cocina que lleva que ye de actualidad y y que eh, mirad, hay, hay un hay un, un momento eh, eh, sentí eh, sentí que, que pusieronse de acuerdo un montón de eh, de, de personas eh, pusieranse de acuerdo un montón de personas para dar una opinión común pues yo no de acuerdo uno que un paisano eh, que en el su momento eh, dijera Diego ¿eh? y después de eso eh, dicho Diego llegó eh, uno que dijera Diego cuando estaba eh, bien político ¿eh? dijera Diego cuando estaba cuando estaba fuera ¿eh? y, y después cuando alzamos el poder dijo Diego ¿eh? dijo Diego y, y bueno en, en antes va pues no sé iba de obrero y tal pero la vida pero últimamente por lo visto Monta, monta un yate, tiene un yate y, y fuma apuros y la de mi madre. Que si puso, de acuerdo con otro que, que bueno, pues eh, a, a tus luces, lleva un criminal de guerra. y Un criminal de guerra, porque, porque bueno, a ver, todas las guerras, ¿eh? para pa la mía idea, son criminales. ¿eh? No soy yo a, a pensar una forma de guerra que no sea criminal, porque todas son. son criminales, pero pero esta bueno según los criterios de los que de los que dicen que no no que hay guerras y guerras criminales pues somos una guerra en la que se mata eh, a cientos de miles de, de personas de, pertenecientes a la población civil Con la, con la excusa de que ¡ay, hay unas armas muy malas en, en ese país y entonces hay que bombardearlo porque si no, matanos a todos. Y luego, ay, me caché, no, no, no, si al final no, no tiene nada, estamos equivocados. Bueno, pues ese punto es de acuerdo con el, con el otro que dijera, digo, y que ahora dice, dice bueno, que, que dijera, digo, y que después de digo, ahora ya dice, oye, échame eh, más combustible al yate y, y más eh, gin al gin Tonic. Digo, yo no tengo ni puta idea si bebé Gintoni ¿eh? <risa> ni puta idea. O dame un pulo, una vano más grande, qué sé yo. Bueno, pues esos dos, que por lo visto no se podían ni ver, ¿eh? Eh, hay tiempo, bueno, pues daban el espectáculo de que de que hieren enemigos. ¿eh? Un espectáculo total. Aprovecho para recomendar eh, la sociedad del espectáculo ¿eh? de, de, de un rapaz que, que se llamaba Guy de y quedaba como una puta cabra pero era eh, alguna cosa muy interesante de hecho ahí eh, de dicha y, y escrita bueno pues pusieron esos dos acuerdos pero pero también eh, también más gente también más gente uno que, que en nuestro día tuvo que eh, dejar el al, al gobierno democrático del reino eh, ella era vicepresidente del, del reino y tuvo que dejarlo medio por la puerta de atrás porque que bueno pues beneficiara con con espacios públicos a un hermano y la de mi madre bueno claro pues no quedó no ni quedó otro que que marchar pues yo estoy de acuerdo con el criminal de guerra y con con bueno con presunto criminal de guerra claro porque si digo criminal de guerra queda muy forudo y presunto presunto de criminal de guerra y con el que dijera digo y después digo digo con esos con todos puse de acuerdo de acuerdo y también se puso de acuerdo con ellos uno que montó un, un bueno que que uno que tuvo condenado por montar una una banda armada ¿eh? una banda armada con los recursos públicos de, del estado una banda armada para supuestamente que llegara para enfrentarse a otra banda armada eh un recurso del reino montó una banda armada que mira tú que si no tendrás bandas armadas en el reino tiene que si policía nacional que si guardia civil que si ejército que no son bandas armadas de sobra, pero bueno este quiso montar otra una clandestina una clandestina que no dijera nada de que fuera de reno y supuestamente era para para matar a miembros de de otra banda terrorista pero al final acabamos matando a gente que que no llegaran del de la otra banda ni mucho menos no llegan de la otra banda armada pero pues yo estoy de acuerdo pues eso estoy de acuerdo con con con vicepresidente, y que tuvo que salir de la puerta de atrás, pues o sea, de acuerdo con, con el presunto criminal de guerra y pues eso sea, de acuerdo con el, con el que decide que, que dijera Diego y, y que después pues, dijo Diego, eh, pues o sea, de acuerdo con todos esos, eh, bueno y, y más, eh, bueno un, un porrón de gente, eh, un porrón de gente de estos que, bueno, que lleven toda la puñetera vida Eh, amargándonos la, la nuestra vida baja la redundancia siempre jodiéndonos eh? y medrando ellos a base de, de jodernos y bueno pues medrando con son nuestras perras el, el yate que pensáis es que tiene un yate porque trabajó mucho eh, yo que sé en lo que fuera en cualquier sector de produ, productivo eh? que ganó muchas perras y que por eso tiene un yate, no, no, no yo por eso no yo por eso eh? y por la cantidad de, de perras eh, que él dirá ganó honradamente eh, sirviendo al pueblo bueno yo personalmente pienso que eh, que se les apropió ¿eh? apropióseles ¿eh? Eh, con un pueblo pues no pues yo pienso que ha llenado ¿eh? que, que lo considera lo más normal del mundo ¿eh? entonces ya he dicho ¿eh? entonces ya he dicho pero bueno oye el, el criminal el presunto criminal de guerra pues también yo creo que tiene parres a eh sí hombre sí tiene un parres a tiene un fío o hay un Shenru me parece que hay un shenru, que bueno, pues que gana perres a base de, de invertir en, en pisos desociados y estas cosas. Bueno, no pasa nada, ¿no? La gente queda a la puta ahí, Pero ellos ponense de acuerdo, ellos ponense. ponerse de acuerdo y bueno pues eso el otro con el por ayudar a montar un tal que, que una banda armada que mató gente que no tenía nada que ver porque todavía si por lo menos se mataron entre ellos pues a mí que un par de bandas armadas se matan entre ellos pues tampoco hay una cosa que me, eh, que me molesta demasiado porque oye tú, cosa de ellos no pero pero resulta que mataron gente que no tenía que ver que no tenía la mierda que ver el otro que bueno uno puede pensar va, va y es normal ¿eh? ¿Eh? ¿Eh? si tienes un puesto ahí guay pues ni echas un hábito al hermano no bueno yo no tengo hermanos pero pero seguro que todos los que te dicen para lo mismo todos no pero igual alguno tiene un hermano que te pasa de los putes ¿eh? porque el hermano tiene que pasar los putes y el de sí no les pasaba putes porque ¿eh? tenía un tenía tenía un un, un hermanísimo que ¿eh? que que conseguía de todo. Bueno, pues todos esos y muchos más. ¿eh? No sé si la noticia que yo sentí decía que 40 o la de mi madre, pues era de acuerdo en decir una cosa, que llegue el, el partido ese de los poderosos, ¿eh? que era un, un peligro para ¿eh? pa el reino, que era un peligro para el reino, que no debía llegar nunca ¿eh? a, a mandar. Yo ya sabéis que no tengo ninguna simpatía ese partido que básicamente considero Una pandilla de mentirosos ¿eh? Bueno, una pandilla de mentirosos no Porque a muchos de los que están para baixo ¿eh? Muchos de los que están en el partido de los poderosos Pero que no son tan poderosos ¿eh? Eh, Son buena gente Son buena gente y tienen Unas ideas que Bueno, yo personalmente almiro ¿eh? Almiro Pero, pero bueno, los que están para arriba son una pandilla de mentirosos, una pandilla de mentirosos espantosos. Ya más de un día es potriqué aquí ¿eh? lo que yo pensaba de esa gente tan increíblemente mentirosa, ¿eh? que dicen una cosa el día antes de, de las elecciones democráticas, dicen otra diferente el día después de las elecciones democráticas. Que ya lo habitual, la democracia fue así, ¿no? Eh, así no la democracia. Yo creo que es un. No sé yo si habrá nadie de los que se presentan al, eh, al, a las a a elecciones, a los que jueguen a la democracia, que, que nunca hagan eso. Eh. Hombre, pues a lo mejor sí, los que, no ganen. los que no ganen, los que no saquen nada, siguen siendo muy muy coherentes y tal. Pero bueno, ya sabéis lo que yo opino, la democracia es extremadamente poderosa y puede acabar con la mayor intención. ¿eh? Eh, yo opino, ya sabéis, ya os lo dije más de una vez, y bueno, pues repetidme, no deja de ser una una redundancia, una redundancia, de esas de mías, pero bueno, como digo, muchas, no pasa nada. Eh, Sabéis perfectamente que yo, por lo menos, pienso, ¿eh? igual me equivoco, ¿eh? igual me equivoco. No tengo yo muy buena autoestima, no tengo yo muy buena opinión de mí mismo, entonces ni se me ocurriría a mí decir que oh, estoy en lo cierto y digo, pues esto porque. No, no, no tengo ni puta idea. ¿eh? Yo pienso que es para mí y ya está. Pienso que eso es para mí, es pa mí, pero luego me van a que la radio y suéltoles. ¿eh? Suéltoles antaño, hay muchos años pensando que total no les sentía nadie. pero ahora pues temo que que sí que, que sí que hay gente que, que lo siente ¿eh? pues, bueno no sé <risa> en fin <risa> desea de ser una bueno no sé bueno igual que la cuestión es que yo no estoy no tengo una impugnetera idea de si de si será verdad lo que yo pienso de, de, de la democracia de si sistema de gobierno que riche en el reino de España y en muchos otros sitios Pero bueno, eh, yo opino que la, el mantenimiento de las ideas y la honradez. Y inversamente proporcional al poder, al gamao dentro de la, de la democracia, dentro del sistema democrático. ¿eh? Entonces, bueno, pues seguirán siendo muy coherentes y muy honrados, pues todos aquellos que en lugar en que no obtengan nada. Pero en cuanto a que obtienen algo, pues oye, pues ya enseguida, oye, pues eso, pues es como el otro, donde digo, como el del Yate, que donde dijera digo, Diego después. ¿eh? y bueno pues eh, como todos los como todos los demás pero bueno eh, yo pienso que si a todos esos eh, y os molesta tanto eh, si todos esos piensen que yo un peligro para el reino eh, si todos esos piensen que van a acabar con la democracia bah, oye pues igual eh, igual hasta me prestaba que los poderosos eh, subieran para arriba eh. no sé qué me queda peor si los poderosos rayos. Ah, bueno, ellos, eh, los poderosos no me gusten nada porque eh, lo, lo, los, los que tienen poder dentro de los poderosos considero que son una pandilla de mentirosos integrales, eh, son unos mentirosos y, y, y bueno, como ya dije en aquel programa que llamé pena de desilusión, son, están en un especial desprecio por ese tema, por la cantidad de gente a la que desilusionaron. Eh, yo como no por fortuna no llegué a ilusionarme No me desilusioné Pero sí conozco mucha gente Que se ilusionó muchísimo Y que bueno, que se desilusionó después Pero bueno, oye, ¿verdad? en fin Ellos sabrán eh, Hay gente que cree en la, en la democracia Todavía, buena gente Pero que sin embargo creen cree en la democracia bueno pues Oye, por haber, hay, hay gente que cree en los adivinos, eh, que cree en Papá Noel, en el ratoncito Pérez. Hay, hay de todo ¿eh? y igual que uno puede creer en el ratoncito Pérez, otro puede creer en la democracia. Todos tienen el, el su derecho a creer, pero de hecho, si toda esa pandilla de fartones, de fartones, ¿eh? de fartones que, que ya nos demostraron bien de veces, Que, que no son absolutamente nada de fiar y que no tienen más más interés que, que los propios de esos grupos. No puedo decirlo de casta porque lo de, en antes lleva mucho tiempo que yo los llamaba una casta. Pero no sé, debieron, debió ser que los poderosos, algunos de los que tienen poder dentro de los poderosos, debió sentir algún día anedonia. Y yo me creo que lo sienta cualquiera. Yo me creo que lo sienta cualquiera. Y el caso es que debieron sentirlo y Y, y, y quedase con el con el término o a lo mejor y es un término que surgió en muchos sitios a un, a un tiempo eh puede ser también puede ser también pero bueno que si toda esa pandilla de farzones criminales eh, malnacidos bueno pues si toda esa pandilla están de acuerdo en que los eh, poderosos son malos para el reino coño pues a ver si con un poquín de, de suerte los poderosos esos manden algo aunque solo se para joder Además, de todas maneras, si son malos para el reino, a mí tampoco yo una cosa que me, eh, que me molesta demasiado, no, no, ni tengo yo un ciño al, al reino como para pues, pa decir, maica, no, no, que no suban estos que, que igual acaben con el reino. Bueno, pues que acaben con el reino, que acaben con el puñetero reino y, y, oye, pues que se desarregue de todo, ¿eh? en España, eh. sí, porque yo creo que si se disebra de, se de, se de Cataluña que yo para mi idea, y esto una mera pantomima, son dos juegos de poderosos, no ya los de partidos, sino de, ¿eh? de los que ostenten de verdad poderes económicos y historias económicos y políticos bueno, que los políticos también no ostentan económicos, porque a base de robar y, y prevaricar y malversar y todas estas cosas que, que fan ellos, pues oye, pues le hagamos muchas perres. como el honorable, el muy honorable señor Puyol, y ¿eh? que ¿eh? un montón de perres, ¿qué pensáis? Que los demás son, son todos iguales, ¿eh? Hombre, unos um, sacarían más perres, otros menos, oye, pues que también dentro de, de los malnacidos supongo que, que habrá niveles, ¿no? Y que los habrá peores y mayores, y que ellos, ellos dean mayor o, o peor robar o... o robar bueno, las matemáticas financieras que dicen ellos bueno, estas cosas ¿no? Estes, estas cosas son todos esos nada más los que tienen me imagino que por algún interés de tipo eso pues económico porque al final son los intereses que que hay ¿eh? Eh, yo soy yo pienso que el, pienso yo pero yo ya os dije que <ríe> no tengo yo ninguna confianza ningún tipo de confianza en el mío en el mío raciocinio, y no tenéis por qué tenerlo vosotros. Y más, diríamos pues, que por favor que no tengáis eh, ningún tipo de confianza en el mío raciocinio, porque vamos, eh, bueno, tenéis los si os la gana, pero bueno, yo diría pues que no, más pues más que no, vosotros veréis. Pero que, eh, que eso que, que, que, que, que pienso yo, que en realidad el, el poder político, talmente pues yeah, sencillamente un subproducto del, del poder económico ¿eh? que es yeah, el único que yeah, el único que realmente importa, y yeah, el único poder y yeah, el máximo poder que, que existe todo lo demás va va en subordinación a él que si quieren montar esta pantomima de ay ay que nos separamos ay ay que nos dishebramos, ay, ay que hacemos una república para nosotros mismos pues sí yeah, sencillamente por intereses políticos Habrá mucha gente ahí, ¿no? muchos nacionalíagos, independentíagos de estos que te han encantado. Aunque a lo mejor luego resulta que van y anticapitalistas y izquierdas Pero ah, pero cuidadín, ¿eh? que por pues, muy anticapitalistas es que seamos lo primero ya la patria. ¿eh? La patria está por arriba de todo. Y ¿no? entonces, pues bueno, oye... que hay que aliarse con, con, los de, ¿eh? con los que visiblemente son el poder económico capitalista y demás, bueno, entonces ya por la patria, ¿eh? la patria es lo más importante, ¿eh? al final un nacionaliego puede ser de, ¿eh? que si capitalista, que si liberal, que si anticapitalista, que si comunista, que, eh, pues, Lo primero de todo, nacionaliego, ¿eh? y después todo lo demás, los de abajo, claro, los de arriba, ¿eh?, pues básicamente serán pillines, pillinos que nada más que nada más tengan interés en algamar perras y más perras, pero los caballo y aparte temas de risa viendo los contentos que también los de los caballos, los supuestos independentistas de izquierdes, comunistas, la de mi madre, ah están todos contentos porque dicen ser independientes, como como decía una gente que estaba como estaba como una manía, estaba como una manía y hace no sé cuántos años ¿Eh? sacaron aquí unos panfletos que decían queremos eh, que en los contratos de basura y que nos exploten están redactados en Asturiano y exigimos que nos pegue la policía y nos insulten Asturiano y estas cosas, bueno, pues, sí, no, bien, viene a ser una, una cosa similar ¿eh? yo personalmente opino que el nacionalismo es una enfermedad y aquí sí que no es ¿eh? eh, di a buscar eh, lo que llega, bueno los síntomas de, de trastornos del espectro paranoico, ¿eh? paranoide y compararlos con las características de los, los nacionaliegos y ya me diréis si a lo mejor veis bueno pues una, una cierta concomitancia, ¿eh? un cierto proceder de, de manera de manera parecida. ¿eh? Yo creo que sí, esa insatisfacción permanente, insatisfacción permanente, a ver, y obvio, y obvio porque eh, un nacionaliego obviamente siempre querrá más. Yo qué sé, pues un nacionaliego dentro de un Estado totalitario, pues lo mejor eh, en agua por la autonomía para, para la solación, eh, para que la sonación sea autónoma. Claro, cuando ya haya autónomo, pues a lo mejor por lo que en agua haya Eh, porque por esa autonomía eh, tenga más competencias porque a lo mejor de, ah, hay una autonomía vacía no sé qué aquí tenemos que autogobernarnos más eh, pero cuando llegan a un autogobierno grande pues a lo mejor no, no, más todavía bueno, pues llegan al más Tobía y dicen no, no, pero ahora queremos in independencia queremos separarnos del todo del otro estado bueno, vale se parece del otro estado pero eso no quiere decir que dejen de ser nacionaliegos siguen siendo nacionaliegos y entonces es lo que quieren ye, ser más que los demás y, y invadir y conquistar y, y qué sé yo y eh, mi madre eh, eso pues un estado de insatisfacción permanente un estado de satisfacción permanente que eh, si vos pensáis muy similar a, a eso enfermedades a enfermedades mentales eh, tan también con la con la sospecha permanente eh, la sospecha permanente a la suspicacia ¿eh? No sé por qué acordéme corte de ahora de, de, ese, de ese cantar de, de Elvis Presley. Ya sabes que a mí Elvis no me presta mucho que digamos. Pero bueno, pues ha ido algún cantarín de Elvis que sí que me presta. Y a base de venir a, al programa ese sí que mensualmente, bueno, ahora ya no sé si ya mensualmente o... Pero bueno, que periódicamente eh, y dedica el mi amigo El Pistolero maniego a, a a Elvis Presley... Ese que llamen el, el rey del rock Ya sabéis que yo soy más de imperio O sea, los reinos ya si, Todavía si fuera el emperador del rock Bueno, pues igual Pero bueno, reyes, yo los reyes paso bastante de ellos Bueno, pues a base de venir ese programa Hay de alguna De algún cantarín de, de Elvis Que digo yo, bueno, anda, vale Uno de ellos, concretamente El que yo pienso que es el que más me presta de él y eh, sus pisos Minds Eh, eh, pronuncio el inglés de puta pena <risa> pero bueno eh, mentes suspicaces, pensamientos suspicaces yo creo que mira, por ejemplo la suspicacia lleva ¿eh? un, una característica eh, básica para poder ser nacional ego hay que ser suspicaz y hay que ver mm, agresiones en cualquier tipo de manifestación ¿eh? y un poqueñín como lo que pasa con los feministas que ya se pasan del tema de fem, feminista Bueno, yo el feminismo respeto y comparto. Yo considero personalmente eh, feminista porque pienso que, bueno, pues que ina ahora la sociedad tremendamente machista, patriarcal, etc. Pero bueno, hay los que se pasaron de rosca ¿eh? y, y son, bueno, pues eso que nos llaman que si feminazis, que si embristes, que si, bueno, que sé si yo. Yo digo sencillamente que les que se pasaron de rosca, ¿eh? Y les que se pasaron de arroz que lleven agresiones en todo, <risa> agresiones verbales digo lo que diga, por ejemplo esto que yo que yo estoy diciendo eh, pues puede servir para que me tachen de, de neomisogino y estas cosas. Eh. Ahora sacando necesitarme, muchas gracias, entrarme en el otro día porque un par de colegas de, de la radio, no sé si vosotros qué opináis que esta radio y eh, bueno pues emite habitualmente eh, mensajes sexistas. Bueno, pues, eh, tacharon los de ¿eh? donde ellos tuvo mucha gracia por que tacharon los de neomisóxinos por leer textos de Schopenhauer. <risa> bueno, bueno, oye, igual hay que empezar a quemar los libros, ¿no? ¿Sí? Hay libros prohibidos. ¿eh? Puede ser eso, puede ser eso. Bueno, pues eso, que, que hay muchos colectivos que destaquen por la so suspicacia, ¿eh? exhibir unas agresiones en, en casi todo. Los nacionaliegos ven también agresiones en, en casi todo. Yo creo que lleva así que en un nacional ego yo una cuestión básica lo de lo de ver una, una, una agresión en cualquier tipo de, de palabra. Yo bueno pues tengo la la suerte o desgracia de que bueno, pues, por relaciones familiares eh, eh, bueno pues tengo una cierta relación con una parte de, del país bueno país país natural. Eh, vamos a decir que yo de nacional le tengo una túbelo eh, Chut, cuidadín, y igual ahora dice uno me, que los conversos son los peores, sí, bueno, pues yo igual soy de esos, ¿eh? también me gustó mucho conducir en esos días y ahora soy el, el que más potrica contra los coches y también me gustó el fútbol en no esos días y ahora mismo soy de los que tanto el día echando contra el fútbol, <risa> o sea que, pues bueno, va a ser eso, ¿eh? va a ser eso, que los conversos somos los, los peores. Bueno, pues en una parte de eso pues tengo una relación familiar con una determinada parte del país que está muy cerca de la de la de la frontera con otro con otro país natural, ¿eh? Eh, Otros los nacionalismos de allí dicen que yo una nación y tanto puto día, o sea, digas digas lo que digas, ¿eh? Porque bueno, yo empecé a bueno, pues que Digamos que tiene un poco en medio, pero bueno, bueno, ese país eh, va básicamente a eh, Asturias, ¿no? Porque, bueno, eh, y dicen, no, no, esto es Galicia, tal, y digo, no, bueno, yo pienso que no. Ahora también es verdad que los nacionalistas asturianos, por ejemplo, dicen que, que lo, la forma de portugués que falamos allí, pues que, que no, que no, que llegue astudiano, unas variantes, tal. Digo, no, portugués, <risa> los, los otros tienen que ir gallego, pero bueno, ahí. Bueno, no vamos a andarnos tal. Vamos a decir que yo por pues, ese tema pues, tuve mucha relación con, con gente de, de Pereyí. ¿sí? yo por pues, bueno por intereses en temas lingüísticos, eh, etnográficos, culturales y demás, pues tenía mucha relación con, con gente que bueno pues que viene del otro lado de la frontera, ya ves tú, ¿sí? y que muchos eh, aparte de estos temas que vos digo, pues también llenen políticamente nacionalíos. y era tremendo, y era tremendo, porque en, en, en cualquier cosa, en la cosa más más más insignificante viene una agresión soy pues, un ataque, porque no sé qué, porque no sé cuándo bueno, anda, vale, de fecho bueno, pues falábamos en antes que todo tiene relación, que pensabais que no, pero sí, todo tiene relación en antes falamos de la canción esa de Elvis, que a mí me gusta tanto, bueno, tanto gustame, ¿eh? la de Suspicious Minds ¿eh? la de No sé si de, hay que tornarlo por mentes suspicaces o pensamientos suspicaces o, bueno, pues una cosina así, al Acuerdo una vez que, bueno, pues un... Hasta la relación era básicamente a través de foros de internet y de estas cosas y tal. Y acuerdo una vez que un, un amigo mío, eh, eh, un saludín por equipa para mi amigo Fendro, eh, que que yo sepa no entiende este programa, pero qué sé yo, porque hay tanta gente que lo siente, que... bueno, tanta gente, una poca gente, pero bueno, yo cuando veo 100 descargues ya, ya flipo, ¿entiendes? ¿Eh? Ya flipo porque digo, madre de Dios, estoy diciendo cosas aquí pensando que no les siente nadie, ¿eh? y resulta que, que hay 100 personas que, que están sintiéndoles, bueno, en fin... No me falla a mí mucho, eh, mucho aquello, pero bueno, eh, ya, lo, ya lo que hay. Bueno, pues que pues decía yo que el rapaz este que más o menos bueno, pues, tenía un pensamiento eh, similar al similar al mío eh, en, ese, en ese aspecto, en otros, pero sí por lo menos en ese Eh, una vez que con mucha coña porque encima fin, yo un rapaz que tiene una coña <risa> mola un mogollón eh, una vez eh, es un, un foro de esos encontró una bueno pues llena eh, una película una película de no sé ni en qué película era, sé que salía Harvey Keitel, el actor este Harvey Keitel eh, disfrazó de, de, de Elvis eh, de Elvis en los tiempos de, de Las Vegas cuando iba con el traje blanco aquel de pata campana de madre Y salía cantando el, el cantarín este, ¿eh? en sus pisos minds y subtitulado so en en portugués. ¿eh? Con lo que entonces, <risa> dicho dicho este amigo mío con toda la coña del mundo y la mala leche, de Pucholo, un copió el vídeo, lo en el foro aquel, Y dice, oye, pues el, al está que puede ser un, un perfecto himno para pa la nuestra comarca y no sé qué. Y luego todos aquellos no dándose no sé cuenta, yo creo que no se prescansaron de la coña, porque hay otra cosa. ¿eh? Esto ya no sé si es el 100%, pero yo bueno diría que sí. Eh, los nacionales digo una cosa que no tiene ni sentido del humor, eh, no, tiene, no tiene sentido del humor. La, la gran mayoría, la gran mayoría de ellos por lo menos. Y bueno, pues la, la cuestión ya que, eh, bueno, puso el, el Cantaresi, ¿eh? básicamente porque joder, estaba riéndose de la, de la estúpida suspicacia, ¿eh? suspicacia integral de los de los nacionaliegos ¿eh? variados. Bueno, oye, en fin, suspicacia se a muchos colectivos y bueno, en fin. Oye, hablando de gallegos, voy a poner un cantar en gallego. ¿Qué os parece? ¿Parece por bien o parece por mal? Ya sabéis que tampoco llegue a mí, me no importe cómo os parezca, no importa lo que me parece a mí, nada más. ¿Eh? sous Soy en tierra extraña, canto con la cobardía Yo no quiero hombre que no vai a bailar Que vaya a taberna, va a se emborrachar Va a se emborrachar, va a se emborrachar Yo no quiero que no vai a bailar Anedonia. Sigue sintiendo Sigue sintiendo hablar al anedónico miserable. A través de Radio Cuca, Radio Cuca, la Radio el Libre W. Bien. bien sella a través del 107.3 de la frecuencia modulada. Bien sella a través del www.radio.com. radicuco.org también puede tratarse de, de un podcast que tengas descargado de la plataforma archive.org A r c h i v e punto o r g Y bueno pues ya cambiando un poquillín de, de tema, ¿eh? cambiando un poquillín de tema. Eh, yo esta esta semana también bueno este no, esta semana no, menos todavía. Tuve yo buscando muchas veces a ver que bueno pues sabéis los que tengáis sentido mucho este programa, o de algunos programas de tal, que bueno pues que yo considero absolutamente individualista, ¿no? Y muchas veces, pues tengo vos contado eso de que, bueno, eh, mucha gente me discute que no, que eso no puede ser, el Homo sapiens que lleve un animal social y demás. pues tuve otra vez eh, esa misma esa misma discusión, porque yo siempre al final digo eso de que, bueno, pues que soy individualista eh, sin negar lo otro, es decir, que para mí la, el individuo, y, o sea, lo individual y lo social no dejen de ser dos partes de la misma cosa, ¿no?, eh, como las dos caras de una misma moneda, un par conjugado un No non hay individuo en, en el caso del ser humano, debido sin sociedad, insociedad, porque la construcción del individuo pues depende de la su interacción con el medio, el medio y el, y el social, ¿no? La formación del individuo, eh, entre otras cosas, depende, bueno, pues primeramente, como mínimo, de la relación con los padres. Bueno, sí, ahora podrá venirme de alguno y decirme, no, pues existen casos de, eh, de, de individuos que crecieron en un entorno, eh, en sin, en sin humanos, que de, de bebés los criaron los, los animales. Bueno, vale, de acuerdo, pues construyes un individuo de acuerdo con la. con la sociedad que, eh, que formó el, el, su entorno, solamente en este caso, pues bueno, una, una sociedad eh, eh, de animales no humanos. ¿eh? Bueno, pues, sí, por supuesto. Pero bueno, a lo que digamos, y sí que bueno pues <risa> por supuesto que soy el primero en, en reconocer que, que es absolutamente imposible el, el individuo totalmente individual, 100% ¿no? individual. de la misma manera que pienso ¿eh? que es absolutamente imposible un individuo social un, un individuo totalmente social como puede ser un, un, una bella o una formiga ¿eh? para que no que no es que no lle posible eh, pero bueno sí es verdad que bueno pues que dentro de de si hecho eh, de que somos, son tiempos sociales y individuales, eh, la gran mayoría de las de corrientes de ideológicas colectivas, digamos, bueno, pues ponen, el, ponen el énfasis en, en la parte social del individuo, eh, tanto de izquierdas como de derechas, como de... ¿eh? Curiosamente, dentro de la izquierda, supuestamente supuestamente siempre digo supuestamente siempre digo supuestamente que yo otorga más valor a cosas como la, la libertad aunque ahora curiosamente momento de unos años para acá ¿Mm? no sé si toda la vida y empecé a pescar cien de unos años para acá la palabra libertad el término libertad está muy está muy usado casi más que que, que por la gente de, de izquierdas por la gente de, de derechos Eh, a lo mayor precisamente porque bueno, eh, dentro de, del ámbito liberal, liberal considerarse de, de derechas porque y capitalista yo suelo hacer más bien así, esa diferenciación más eh, lo que es capitalista lo que no es y, y luego por supuesto no es que eh, acepte cualquier cosa que no sea capitalista eh, hay ideas que son bueno pues totalmente anticapitalistas que para ideas son totalmente aberrantes Precisamente porque eh, intenten suprimir al individuo. Precisamente porque ponen el, el énfasis ¿eh? en esa otra parte del par consulado, en esa otra cara de la moneda, ¿eh? en esa parte social, en que no se pueden hacerles cosas por uno mismo, que hay que hacerles en grupo y grupos de afinidad, dicen algunos, otros falen de partidos, otros de, bueno, no sé. Eh, yo por embargo pienso que lo, lo más sagrado es el, el individuo y que y que esa parte social eh, no puede provenir de otra cosa que de la libre voluntad de los diferentes individuos para juntarse y hacer cosas juntos, ¿eh? si no no tiene sentido. Eh, hoy decía una persona que bueno pues que yo personalmente falaba, falaba de revolución, de revoluciones y tal. y decía que a mí eso de las grandes revoluciones y tal que no me parecían otra cosa a ver estoy hablando muy grosso modo ¿eh? Eh, seguro que seguro que no que habría que analizarlo con más ¿eh? profundidad y tal pero bueno que básicamente para mí que no llenan otra cosa que que masas ¿eh? siguiendo una cúpula vanguardia figura eh, eh, llámelo como queráis pero bueno ¿eh? que yo necesitaría una revolución de ese para que yo me la creyera, tendría que ser que no tuviera cabeza, eh? que no tuviera cabeza, que tuviera... me que dichos que eso dicho, de algún de algún famoso por ahí, eh? que tuviera mil manos y no tuviera ninguna cabeza. Eh? Yo pienso que si no tendría que ser. podéis decirme que hay una barbaridad y que soy imposible. Bueno, pues, pudiera ser. Yo ni siquiera pienso que, que tenga que... que tenga. Estoy aquí haciendo juicios de, de valor, ¿eh? que no lle quizá lo que lo que yo querría, pero bueno, ya veis ya que siempre digo eso de que lo importante es eh, revolucionarse a uno mismo, ¿no? revolucionar, no juntarse con otra gente para hacer una gran revolución. tal. ¿no? Lo importante es cambiar. ¿eh? Las revoluciones supuestamente son para pa cambiar les vidas, ¿eh? cambiar las vidas de las personas, De un gran grupo de un país de, de una clase cambiar cambiar la, la vida pues oye yo cuido que para cambiar la vida lo mejor y el, el propio individuo que la está viviendo no y que ya el que tiene que cambiarla ya sabéis veces yo pienso que no hay otra manera de ventamar que para ir a, a intentar vivir como cada uno piensa que tiene que que tiene que vivir que es inevitable que después te encuentres otras personas que, que a lo mejor pues pues opinen lo mismo que tú y, y que están también ¿sí? haciendo cosas similares o vecinas y que te sientes a ellos, claro que sí, <risa> inevitable. no ¿Eh? Bueno, yo qué sé, habrá algo también que quiera más ser un ermitaño, pues, sí, hombre, sí, claro que sí, puede, puede haberlo, pero, pero bueno, ¿sí? yo pienso que, que hay que empezar por ahí, que... la única revolución posible y es la revolución individual. Y, y que una revolución así, más general, tal, universal incluso, digamos, eh, no llega una verdadera revolución, sino llega una mera suma ¿eh? de revoluciones individuales. Y como también soy de los que creen eh, que la que la suma, eh, o sea, que el todo y el más que, que la suma de las partes, pues bueno, también a lo mejor eso cambiaba algo más, a lo, a lo general, ¿no? Bueno, en fin, que son cosas que ya tengo repetidas en este programa muchas veces, pero hoy, según juntaba hablando de este tema, ¿eh? con esta persona y tal, eh, no sé por qué, pues se me ha a pensar de hoy, ¿y de dónde me viene a mí este, bueno, pues este individualismo, ¿eh? así lo he entendido de esta manera, porque bueno, Ya sabéis que no llega la misma manera en la que habitualmente se entiende el término individualista, que suele ser más al que miran a más para sí, y no le importa pisar, las, les impedir el ejercicio, el libre ejercicio de todas las voluntades, ¿eh? Eh, con tal de eh, ejercer la voluntad propia. ¿m? De ejercer la voluntad propia. Pues bueno, eh, yo pensaba, digo, ¿de dónde me viene a mí, a mí esto?, yo cuido que me bien, ¿eh? que a lo mejor, mira lo que yo digo que hay el, el orixi ¿eh? ya veréis que hay una cosa muy chorra, pero que después yo, bueno, pues buena parte de, de la mi vida eh, yo acuérdome que cuando yo ya era mozu, adolescente, ¿eh? hacía eso que hacen muchos mozos de adolescentes que ya era salir de noche ¿eh? y salía de noche con otra gente ¿eh? Que ya vos diré también que non esa era exactamente... Bueno, non vou adelantarme. Salía de noite con outra xente. y bueno, pues, unha das cosas que fai moito la xente cando sal de noite, con outros, pois eso de... Venga, pois vamos a dir a bares destos que ponen música. Eh? vale que se dediquen básicamente a ganar perras a base de vender bebidas de todo tipo alcohólicas y no alcohólicas básicamente alcohólicas y bueno pues que ponen música en un volumen alto para bueno pues que una especie de digamos bueno pues reclamo para que para que entre la gente a gastar perros en en todo tipo de bebidas Bueno, pues la cuestión ya que, claro, pues, bueno, pues bares que ponen música, bueno, pues hay los de muchos de muchas clases. Hay los que ponen unos tipos de música, hay los que ponen otros tipos de música. Y yo acuerdaba un tiempo en el que, bueno, pues salía de ese mes en cuando con un grupo de gente eh, a los que yo quería mucho en general y estaba muy a gusto con ellos. Pero bueno, por muy a gusto que teas con una gente, cuando estás en un, en un bar en el que está la música tan alto que no puedes prácticamente ni hablar, bueno, pues tampoco hay una situación que digas tú, uy... Pues, ah, ¿cómo me prestaba con esta gente? A mí no me prestaba estar con esa gente por el mero hecho de estar ¿eh? eh, físicamente a una distancia, pues digamos, pequeña, ¿eh? unos pocos centímetros o metros de esa gente. Pues por hablar con ellos y por cómo lleguen y bueno, más o menos ya lo sabéis, porque prácticamente a todos vosotros luego que eh, habrá gente que os guste. ¿Eh? y que os preste estar con ellos y entendéis lo, lo que se refiere a estar con ellos que no lleve una mera cercanía física ¿eh? implica más cosas bueno pues teniendo en cuenta eso ¿eh? que los bares eh, solían tener la música un volumen que no era posible interactuar digamos y que bueno pues que a mí en aquel momento había determinados tipos de música bueno en aquel momento y ahora lo que pasa es que en aquel momento hubiera más Que, que digamos que no sencillamente no me gustaban, sino que más disgustaban me ¿no? Entonces yo muchas veces, eh, cuando dime en un sitio así, yo decía, ah, bueno, yo voy para no sé dónde, o bueno, más de uno, o, mira, pues nosotros vamos para no sé cuál otro y vémonos después en la esquina no sé dónde dentro, dentro de dos horas. Y ella había gente que decía eso de, de no, hombre, no, entra entramos todos aquí, damos un ratín y después vamos todos a decir que os presta a vosotros y yo siempre respondo lo mismo que decía no, pero si yo tampoco dije que tenga ningún interés en que tú vayas a tener que sufrir el sitio que me gusta a mí tú vete al que te gusta a ti, yo voy al que me gusta a mí y después vámonos juntos para hacer cualquier otra cosa que nos preste a los dos para hacer juntos ¿Eh? pero no tenemos por qué bueno, pues por qué hacer cosas que no nos gusten. Hay gente que opina que en una que la amistad o otros tipos de relaciones humanas, pues consisten en lo que llaman ceder. Bueno, pues no sé, a ver, en una situación como aquella, pues tampoco veía yo la necesidad de ni de ceder yo ni de hacer a otra persona acomodarse a los mis gustos ni aunque fuera. ...por un tiempo breve y tal... ...y bueno, siempre solíamos tener esta... ...esta discusión... ¿Mm? ...solíamos tener esta discusión... ...y a mí, yo no entendía... el porqué de ese discutir por qué decía, pero bueno, pero... ...a ver, a mí me prestaba mucho estar con vosotros... ...pero en, en otras situaciones... ...en las que... ...podemos, eh, no sé... ...falar, interactuar más, pero... ...pero en esta... ¿eh? ...para qué quiero yo estar... Eh, apoyado contra una pared de con, con cara de vinagre mientras estamos en un garito de, yo qué sé, pues pues poperu eh, en el peor sentido de la palabra y, y, y sobre todo, ¿para qué quiero yo? Que vosotros vengáis a un garito, yo que sé, pues puncarra, que era lo, lo que a mí me prestaba en aquel momento. No, la verdad que no, tal. Eso supongo que, que fueron a lo mejor los mis primeros coletazos. Ya pues digo, esto ya cuando yo era muy bodu, Y, y, y a lo mejor, pues bueno, pues de ahí vinieron un poquillín eh, de alguna de las de las mías ideas más más generales de, de después, no lo sé, no lo sé pero sí que es verdad que, que cuido que sigue un, un de los un de los sentamos y luego el otro, mm, pienso que hay dos, dos cuestiones así fundamentales y es que yo la verdad que mm, iba a decir una cosa, iba decir que nunca tuve muchos amigos, tampoco y eso, tampoco y eso, porque la verdad que, que, que sí que sí que tuve y tengo muchos amigos. Lo que pasa es que a lo mejor lo que siempre tuve pocos amigos, y así amigos fonderos que digas tú, bueno pues una bueno todos conocéis seguramente estas relaciones pues muy estrechas entre, entre amigos. y también seguramente muchos me diréis no pero bueno Nedónico eso es normal que todo el mundo tiene amigos y y luego tienen amigos en mayúsculas que son les... bueno vale bien digamos que yo eh, si bien sí la verdad que que siempre tuve amigos con mayúsculas eh, no tuve a lo mejor ese, esa amistad de disponibilidad absoluta no sé si me entendéis Eh, esos son más escasos es que bueno yo qué sé vamos que yo muchas veces para hacer cosas eh, tenía que escoger entre o no hacerles porque no tenía nadie que tuviera impuesto tuviera a disposición la posibilidad de hacerles conmigo eh, eh, podían todos no hacerles o podía hacerles yo solo ¿no? y la verdad que siempre elegí hacerles solo Mira, al acuerdo me cuando cuando es más más rapaz que todavía que todavía salía por ahí de folías, estas cosas. Había muchas veces de eso, de sábado de noche y tal, de seis solo, sí, porque claro, si no encontraba nadie con quien salir, coño, pues salía yo yo solo. Y bueno, pues después ya lo encontraba gente por ahí, porque sí, siempre tuve. La verdad que sí, mira, gente siempre conocía mucha. ¿eh? Eh, amistad de menor intensidad, no mejor, pero, pero mucho, mucha. Sí, eso, eso es verdad. Y entonces yo el cordón, que, que muchas veces salía, salía de folicia yo solo. Y luego te iba al gente, por ahí, estás un rato con unos, otro rato con otros. Pero bueno, te iba yo solo y digamos que tenía esa libertad buena o mala de hacer un poco lo que yo... Eh, quisiera en cualquier momento en sin la bueno pues esa mm, ese compromiso de coño pues salir con esta gente pues tendré que ir un poqueñín al, al son de esta gente con la que bueno no yo en este caso pues era eso tan un rato con unos otro rato con otros otro rato solo otro ¿no? estas cosas luego después pasó cuando ya dejé de eh, dejé de tener ningún, ningún interés en, en andar en salir de noche Pues siguió pasándome, porque muchas aficiones que yo tengo pues, pues, son de habitualmente fáciles en grupo. ¿eh? Yo qué sé, pues salir a, a andar en bicicleta, es una cosa habitual, pues hacer con más gente que tenga el mismo interés. Hay mucha gente que sale solo a andar en bicicleta, pero bueno, también a, en lo más general que salir, por ejemplo, a dar una vuelta en bici, hay unos cuantos, a hacer una ruta. Eh, yo muchas veces salí con amigos a hacer rutas en bicicleta Pero muchas veces también tuve el decir Joder, pues hoy de buena gana saldría en bicicleta Pero hoy no hay nadie disponible para salir en bicicleta Entonces yo decía, que fego eh, Quedo en casa o voy yo solo Y siempre escogía yo solo Claro, no era igual de prestoso que decir, con, con otras personas ¿eh? Pero tenía el incentivo de la libertad absoluta Quiero decir, eh, yo si quedaba con otras personas para ir en bicicleta, pues a lo mejor poníamos un poquillo de acuerdo sobre el recorrido, eh, vamos a ir para aquí, después vamos a meternos para esta otra carreterucho, vamos a ir a este pueblo y vamos a coger el tren en tal sitio. Eh, al día solo una verdad que muchas veces cambiaba de, de idea, de que cambiaba en cambiaban pasado porque <ríe> que desgraciadamente. Ahora lo de salir en bicicleta, pues mmm, falgo lo poco, no tengo mucha oportunidad de, de hacerlo, entonces, bueno, pues falgo lo muy poco. Bueno, la cuestión ya es que lo que vos decía, que mmm, que muchas veces al, al salir yo solo, pues igual simplemente había una carretera y decía, ah, voy a meterme por aquí, o igual decía, voy a llegar a tal sitio, y a la mitad decía, vaya, que vaya vara, voy a buscar una estación de tren y volver para casa. Estas cosas, eh, que de nuevo son dos caras de una moneda, ¿eh? niñe ni mayor, niñe ni peor. Eh, digamos que lo de ir con más gente, pues tenía esos ventajes, ¿eh? que era joder, pues el de ir acompañado, que siempre presta más. Yo por lo menos, curiosamente, pues a todo esto que te estoy contando, en ¿eh? mi individualismo extremo y demás, resulta que eh, soy de los que doy lo que sé y aportar con gente. A mí encanta estar consciente y, y si pudiera estar siempre acompañado Yo creo que estaría siempre acompañado No soy de esos que, que dicen Ah, yo... yo Préstame estar solo de ese mes en cuando Estar conmigo mismo No, a mí no me presta no me presta nada Tengo la desgracia De que la mayor parte del tiempo Estoy solo Pero no me presta nada estar solo ¿eh? No me presta nada estar solo Porque pues por las circunstancias Eh, no me queda otro remedio, pero gustar no me gusta eh, no, me, no me gusta estar solo Y por os digo, pues eh, hubo muchas cosas Eso de andar en bicicleta, pues, ta, pues dentro de lo que cabe pues, eh, mucha gente que anda solo en bicicleta Pero por ejemplo también eh, Una cosa tan tan espantosa, tan denostada tan Que te avisen de que no me esto nunca Que llegué a ir al monte solo eh. Yo fui mucho al monte solo Sí, fui y... Sigo yendo muy pocas veces porque uno, porque no tengo tiempo ni, ni empadir poques, ni, ni empadir munches. Eh, no tengo, no tengo una, un pijo de tiempo, pero, pero bueno, oye, pues cuando se puede todavía salgo mucho. Y todavía, bueno, mucho no poco, cuando se puede todavía salgo. Aunque se a, a dar caminates por los montes que están alrededor de la mia ciudad y no vaya mucho más yoñe. Pero sí, muchas veces voy solo. ¿eh? Y claro, diciendo eso, ¿cómo vas a salir solo? Eh, eh, pues tenemos un accidente, hay que ir siempre acompañado. Y yo cuando me decían eso, siempre decía sí, tienes razón, y es verdad. Pero yo que tengo otras opciones, eh, hacerlo solo o, o no hacerlo ¿eh? ¿Que yo la, la manera más guapa, hacerlo solo? No, pero prefiero en antes hacerlo solo que no facelo. Eh, tengo marchado de vacaciones solo, Mira, que tiene que ser que triste, ¿eh? Yo creo que esto esto lo cualquiera así de mal, dice, joder, vaya, vaya vida más más triste que tienen que tener para tener que marchar de, de vacaciones solo. Bueno, pues yo muchas veces marché de vacaciones solo porque estaba en la opción de un marcho solo o no en marcho. Entonces, bueno, pues escogía el, el, el dicho solo, ¿eh? escogía el día solo en antes que, que no facelo. Vosotros diréis, ¿para qué coño está contándonos no, no, el anedónico, todo esto es milonges. O bueno, pues posiblemente no digas nada porque si estáis sintiéndolo esta noche y que ya lo sentisteis más veces, y entonces ya sabéis de, de qué pico chico, eh, ya lo sabéis de sobra y, <ríe> y, y, y no os extrañará que sencillamente eh, es malvalle, pues con temas que no tienen tampoco mayor, eh, mayor, mayor importancia ni trascendencia. Pero en este caso, si te voy contando gusto todo eso, oye, porque bueno, pues, eh, dentro de esta discusión sobre el individualismo o socialismo, bueno, sobre el individual y social que tenía, que tenía yo con, con un amigo, eh, surgió eso de, bueno, pues eh, él decía algo así, ¿no? como que bueno, pues que ya era necesario... El, al encontrar grupos que de afinidad me parece pues, que los decía para hacerles cosas y yo decía y eso de bueno pues eso está muy bien y, y ideal pero que que eh, si no no encuentres quien lo haga contigo no lo faes ¿no? claro cuando inmovilismo para ver a lo mejor por gente que dice, yo yo yo tal cosa pero joder no no encuentras nadie que, que quiera ¿Eh? oye pues el primero que tiene que querer es uno mismo y si realmente quieres fájalo. no esperes a que haya otros que, que te han interesado en hacer lo mismo y si te xuntes con otros que están interesados en hacer lo mismo pero luego en algún detalle y diferente yo cuido que no hay por qué, ¿eh? ¿Por qué seguir al grupo si te juntas con otros 10 personas eh, para hacer una cosa y tú quieres hacer una cosa de una manera y, y otro igual quiere hacer como tú pero otros ocho quieren hacerla de otro tal pues ye, yo cuido que es mucho más importante y mucho más valioso que, que los que quieren hacerlo de una manera, lo fegan de esa manera y eh, no se plieguen a la a, a, a adaptarse al, al grupo que la su individualidad no, no, no, no tiene por qué Diluirse en, en la identidad del grupo, de verdad. Yo pienso, pienso, pienso eso. Pienso que vale mucho más. Eh, si tienes una idea, si quieres hacer algo, faelo ¿Mm? ya está. Oye, si lo faes, no tienes por qué buscar a, a nadie que, que lo faes con contigo. Que posiblemente sea más enriquecedor si lo faes con otra persona. Eh, sí, seguramente, pero si no, pues. Pues no, oye, siempre será más enriquecedor por poco o sea, que sea hacerlo que dejar de hacerlo. ¿Mm? Ya vos dicho yo muchas veces que yo tengo eh, ese ese principio de, de que nada más me arrepiento de las cosas que no fallo Pienso que yo muy buen principio, que hay un poco falso en el sentido de que a ver las cosas que no falgo, ciertas cosas te sientes a hacer, cada vez que tomas una decisión decides a de hacer lo contrario. ¿Mm? pero bueno, eh, entendéisme, ¿no? Yo refiero a esas situaciones en las que tienes la oportunidad de hacer algo diferente a lo que llega la rutina, ¿eh? a lo que lleva la iteración de la vida y te a fácil y sigues con la rutina y con la iteración. Siempre quedes con la duda de meca, que hubiera pasado se lo fuego. Podría salirte bien, podría salirte mal, pero por lo menos sabías, ¿no? ¿Mm? de esta manera pues pues igual no no sabes nada que la escuela duda para siempre yo qué crees que bordea tengo una cantidad de de de cosas que deseo de hacer aunque también es verdad también digo, a día de hoy pese a que sé que siempre me arrepiento no más de las cosas que deixo de hacer sigo deixando de de hacer cosas y vamos a que vamos a facer, hacer, oye, Sofía Signa y oye, forzar algo mío por mi era miserable, ¿no? Hm, soy de las nocturnos y miserable y noye, noye de coña, hm, de coña. Sentí otro cantarín. ¿Cómo? vos? esbor? Venga, si vamos paraedo. Da igual. Oh, <laughs> Sí, sí, sí, sé que en directo, en puto directo, sí que hoy el día 28 de enero del año 2016. Y si son ahora las 23 eh, horas y nueve minutos a la noche, en caso de que estéis en el meridiano, en la zona horaria, en un horario del meridiano de Greenwich, ahora como resulta que tengo dientes que no están en este meridiano, pues ya no me. ¿m? Ya sabes que ya la coña esa de cualquier otra hora no puede ser. Bueno, pero más o menos sabéis que muy, si hay mucha diferencia, pues ya no llevo tu directo, y llevo tu diferido, un ¿eh? puto diferido. Este programa ya sabéis que eh, reimítese, ¿eh? tiene una redifusión, Radio Cuca tiene redifusión. Ahora eh, ni siquiera somos muchísimos, muchísimos programas, ¿eh? somos más bien pocos programas, y lo que lo que hacemos es redifusionar -re muchos, ¿eh? cuando hay menos, pues eh, se redifusiona más, oye, llega pues, una cosa normal. Eso sí, hablábamos el otro día, hablábamos eh, del tema el otro día aquí unos cuantos compañeros de la radio, que bueno, no sé hasta qué punto, será sencillamente una comedora mutua de pollos, como se dice así en lenguaje vulgar, pero que decíamos que bueno, pues que ahora a lo mejor somos menos programas, pero la verdad es que los programas que hay tienen pues, una calidad muy buena, muy buena. Digo yo que no soy a lo mejor el más indicado para decirlo, los que son... verdaderamente indicados para decirlo son los los cucadictos los sintientes los de, la, de la cuca que, eh, que están por ahí y mira y te veo ahora mirando para el reloj y para cómo va la grabación y tal y pues, me de una cosa porque te estoy diciendo bueno pues ya más o menos Eh, dici todo lo que tenía ganas de decir esta noche entonces ya, bueno, pues, de algún tipo de, de despedida y pondré el cantarín de, de cierre y tal y ya que, la verdad, que no llevo ni hora y cuarto de programa fácil enseguida, pero, bueno, pues qué poco comparado con otras veces mira, yo acordarme de, de fecho llevo puestos dos cantarinos ya ¿eh? cantarinos oh. largos de cinco minutinos cada uno entonces bueno, pues pues decir, mira, esta hora y cuarto en realidad, eh, en tres, o el, el cantar de, de entanme y tal, pues el anedónico no me estuvo una, una hora falando. ¿eh? vaya, vaya miseria, ¿no? Vaya, vaya, ¿eh? vaya porquería. Bueno, hombre, a ver, sabes lo que, ¿sabes lo que pasa? Eh, la semana pasada, eh, Fizé un programa de dos horas y media y no puse ningún catering. Claro, ¿por qué fue? ¿Mm? Pues por una cosa que, que está muy bien a esto que os decía, decían antes, ¿eh? de, de hacer las cosas solo, ¿eh? sin individualismo, o hacerlo en, en compañía, ¿eh? Eh, agrupado con otras personas, desde una óptica más social. ¿no? Bueno, eh, la semana pasada, los que sentiréis sanadonia, pues tuvo aquí el amigo el, el cabezón, ¿eh? el realizador de, de pasión de cine, y tuvimos aquí, pues eh, haciendo un programa realmente interesante, la verdad que el programa es mucho más interesante cuando hay interacción, eh, pues eso, dos horas y media, no menos, eh. hubo otras ocasiones en que tuvieron aquí, pues eh, tuvo el Ana Básico, un día, bueno, hicimos un programa también, sencillamente hablando ante nosotros, pues um, sencillamente nada más y nada menos, ¿eh? que falando ante nosotros, que tenemos muchas cosas que decir, pues que de un programa realmente guapo interesante. Otra vez, al más que tuvieron aquí el mineros, de los Ramos, ¿eh? el, el Selectu, El, el becario protoquímico, que ahora hay be, becario ex protoquímico porque ya hay químico del todo pero a mí me gusta más lo de protoquímico y de hecho en ex protoquímico tuvo muchas veces el mi amigo trovador ¿eh? Eh, tuvo también muchas veces el, el mi amigo el pistolón maniego y seguramente que teáis todos al acuerdo que todos esos programas fueron con diferencia mucho más interesantes que los programas que fue yo solo Mm. Claro, eh, entonces a lo mejor, ¿eh? intentando poner todo esto en, en sintonía con lo que decían antes A lo mejor entonces tenía que cambiarles ¿eh? las ideas y decir, no, pues en realidad el individualismo Lo mejor no es ¿eh? no precisamente la parte hacia la que hay que tender Sino que hay que tender a hacer las cosas en su con otros, ¿no? Utilizando como metáfora esto, el, el, el que el programa es totalmente diferente cuando lo fuego solo, que las veces que lo fuego eh, acompañado y que yo personalmente pienso que tiene mucha más calidad, que es mucho más interesante cuando hay aquí una interacción, un intercambio de opiniones, de, de es una interacción. ¿m? Claro, entonces es, eh, tendría que eh, a lo mejor cambiar ¿eh? y, y empezar a, a pensar de otra manera. O a lo mayor, y precisamente un, un motivo, la metáfora esta un motivo que, que, que sostendría más la, la mio opción, esa del individualismo. ¿Mm? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? ¿Eh? ¿De qué manera puedo yo justific justificar una cosa, la contraria, que fue lo mejor cuando estoy acompañado? Cuando estoy acompañado, o cuando hay gente aquí en el estudio, incluso cuando hay. ¿Eh? chateros ¿Eh? hoy por ejemplo tampoco no hubo ningún chatero para mi idea que, que bueno pues que la gente que sentía esto en, en directo se metía al chat y tal pues ahora ya en un debe o bien no lo siente en directo o, o bien aunque lo siente en directo no se mete al chat o a lo mejor resulta que este chat no furrula igual de bien, tengo que a ellos los compañeros si, a ellos, si ellos meten chateros de alguna vez o, o no va, va bien este chat, no lo sé, bueno la cuestión es que claro entonces debiera decidir que a partir de ahora voy a hacer el programa nada más si estoy acompañado no y entonces cuando no te ha acompañado que fego no fego este programa anedonia te de emitirse sencillamente porque no hay nadie que venga a hacer anedonia conmigo no pues yo pienso que que anedonia Eh, Tiene que seguir emitiéndose ¿eh? Y que si nadie viene a hacer radio conmigo Pues no pasa nada Fuego la yo solo eh, Cuando entré yo a hacer radio y muchos, muchos años Era inmensable venir yo Y empezó para mí Venir a hacer un programa yo solo pero bueno pues con los años ya veis la cosa fue cambiando en aquel momento sí era de esos de los que daban la vara venga vamos venga vamos a hacer un programa de radio vamos a hacer un programa de radio y encontramos gente que estaba interesada pues venimos a hacer un programa de radio taquilla también llega de los de meca toca no sé quién venga vamos venga vamos ven conmigo joder ven conmigo ven conmigo y daba la vara tremendamente si no venía nadie conmigo no diva pues ir era muchos conciertos yo yo solo en los conciertos es concierto se hizo otra cosa Me fui hacen ellos solo porque si no había nadie de que fuera conmigo pues iba yo, iba yo solo si tenía ganas de ir ¿eh? bueno en fin no sé y es una reflexión que queda ahí para para que no sé ¿eh? no sé si vosotros si está alguien va a sentir esto y si está alguien lo está sintiendo si alguien lo va a sentir en un futuro y si, y si va a pensar acerca de todo esto es incoherencias que, que yo suelto pero bueno oye si si si piensa pues pues nunca hay en ¿eh? no va a caer en, en saco roto tampoco la, la cosa ¿eh? va, va a estar va a estar prestoso que, ¿eh? que lo que lo piense Perdón, que estoy quitando un celo de aquí luego lo pongo la otra vez pero oye que a mí no me viene bien que te ha puesto este celu. los que lo pusieron entenderán a qué me a qué me refiero eh Eh, el resto de, de las personas que, que ahora mismo tean ¿eh? te sintiendo te han sintiendo este programa pues bueno, Simplemente quiero decirles que fue un placer hacer ¿eh? este programa Que tuviera yo solo y aunque no tuviera ningún chatero Que manos a lo muy grande, toda la gente que lo sintió Sea al 107, sea en el, el, el digital Sea por un podcast, sea por una redifusión, sea por lo que sea Y que, bueno, que el vez que viene, que voy a estar aquí otra vez Y que espero que vosotros también teáis Porque espero que, que no me busco ya, ya sabéis, ¿vale? Venga, tras la que viene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 De cuentos chinos y embuses oficiales Punto final y mucho cuidadito Con hacer recordar quién fuera el delfín del general Porque ya da igual Porque hoy los supuestos contestatarios Miren también de las cercas del Estado Rompe ya tu silencio Dale duro que te dio primero Un a la disy Piensa y que no te cojan Que no te cojan Que no te cojan